de tomar la llamada y se lo agradezco Andrés Manuel López Obrador, aguántame Andrés Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas días casi tardes. ¿Cómo está, Carlos? Me da ah, gusto hablar contigo. Andrés Manuel eh, días ¿Cuál es tu primera evaluación a partir de tu estrategia, de la estrategia que el movimiento que encabeza se puso? Eh, tú dijiste PT y Convergencia, que no pierdan el registro sí. eh, no lo pierden pero a lo mejor no los votos que tú hubieras querido Mira, este, yo creo que cumplimos eh, con nuestra eh, propuesta ¿no? o, o, o nuestro pronóstico se, se cumplió eh, como tú mismo lo acabas de mencionar nosotros queríamos que no le quitaran los el, el registro ni al PT ni a Convergencia y logramos ese propósito es muy importante eh, también eh, planteamos de que Teníamos que buscar que le fuera bien a, al PRD y creo que, a pesar de que no es la votación que se esperaba, eh, en el Distrito Federal no fue bien y en otras partes también. Entonces, eh, en general, creo que bien. Y este no fue muy bien también en Iztapalapa. Eso fue un acto simbólico muy importante. Pues simbólico, pero que acabó con votos. Andrés Manuel, yo he dicho aquí que planteaste un rompecabezas tan complicado que parecía difícil, pero parece que la gente lo entendió. Sí, yo quiero aprovechar, Carlos, pues, este, porque es la primera entrevista que, que, que concedo, eh, o la, la primera oportunidad que tengo de, de comunicarme en, este, a través de, sí. de, de, de la radio, quiero agradecerle mucho a la gente de Iztapalapa. Son eh, ciudadanos de primer eh, de primer orden eh, excepcionales eh, gente muy politizada eh, muy consciente y muy de este eh, partidaria de la democracia eh, mi afecto, mi cariño para la gente de Iztapalapa eh, posiblemente no, no no sé a lo mejor voy a ir pero sí quiero mandarles una carta personalizada eh, que voy a buscar la manera de que se distribuya que eh, casa por casa porque fue realmente excepcional no, no eh, nos metieron en un enredo Carlos bueno, ya para que lo, lo, lo repito ahora tu, tu, tu, tu entusiasmo por Iztapalapa no lo comparte Jesús Ortega que ayer en la noche visiblemente molesto, dijo esto aquellos últimos desde las filas partidos hicieron trabajo de CEPA hicieron trabajo de ZAPA los que se fueron apoyando a otros partidos y proyectos fuera están esa fue su decisión y cada quien asumirá las consecuencias te pones el saco Andrés Manuel eres de los que hicieron no. trabajo de ZAPA desde no. el PRD no mira el, el... Desde su fundación, acuérdate que el partido de la Revolución Democrática este tiene como objetivo luchar por la democracia. Ese es el objetivo principal. Eh, el PRD surge después de un fraude electoral del 88. Por eso se constituye, yo soy fundador del PRD. Eh, no te vas del PRD, Andrés Manuel, no te van a correr. No, no, no, no, no, no, no de ninguna manera. este Yo eh, creo que... Eh, tenemos que seguir defendiendo la democracia y no olvidar que el PRD es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. ¿Estás dispuesto eh, a seguir trabajando y llegando eh, a los acuerdos posibles con yo, Jesús Ortega y su grupo? Este, yo, yo, yo soy militante del PRD, no me voy del PRD. Eh, si yo estuviese eh, negociando con la mafia del poder en México... Eh, entonces sí, eh, yo creo que eh, no debería yo estar en el PRD Pero yo estoy luchando por los eh, principios que dieron origen al PRD eh, y, y lucho fundamentalmente porque el PRD tiene una militancia extraordinaria Lo mejor del PRD son sus frases eh, ¿A qué crees que se deba? Después de todo, Andrés Manuel, tú lograste más de mucho más de, bueno, algo más del 30. Ahora sumados PT convergencia PRD a nivel nacional andan por el 18 sí. eh, eh, eh, hay, hay analistas que lo dicen, lo han, lo han dicho ah. mil veces que tiene que ver con la estrategia que siguió el PRD después del 2006. Bueno, eh, habría que revisar eso nada más que eh, tiene que tomar en cuenta eh, el nivel de participación este que no fue el mismo estamos hablando de una participación del 43 por ciento la, la federal la participación fue mayor este, eh, o sea crees 58? que muchos de tus votos en el 2006 se quedaron en casa sí sí sí sí mucha gente por eh, razones obvias eh, a nosotros nos tocó porque es la vía que escogimos carlos la vía electoral para la transformación del país, la vía pacífica, ya te lo expliqué uh -huh, en una ocasión es. y te decía yo que aunque las cartas están marcadas y los dados están cargados tenemos que ir eh, a, a, a, este, a, a las elecciones el caso de estapalapa es una muestra eh, eh, nos hacen un fraude anticipado eh, este nos ponen ese obstáculo y, y lo brincamos este entonces es, es, es difícil pero eh, decidimos ir Con la vía Entonces, después del fraude, luego que nos roban la presidencia en el 2006, pues como comprenderá, mucha gente dice, ¿para qué voto si no van a respetar mi voto? Eh, Pero tú estás satisfecho con, lo, con los resultados que ves hasta hoy. Yo sí, yo sí estoy satisfecho, yo sí estoy satisfecho porque eh, eh, lo que tenemos nosotros, eh, la gente que, que nos está apoyando es gente muy consciente de eh, Carlos, y un botón de muestra es eh, Itapalapa. Eh, eso no pasa eh, en otras partes del mundo que con 15 días este... y con un rompecabezas que no era fácil sí. entenderlo todo hay ¿eh? 15, 15 días y y un, y, un, y un problema realmente para sí, entender sí, todo ¿eh? sí, sí, 15 días nada más fue lo que tuvimos yo hice eh, 30, 30 40 asambleas informativas y lo agarró la gente así se dio cuenta de que era un agravio no solo a Clara, eh, sino a la democracia. Era, era una imposición. Ese Tribunal Federal Electoral es una eh, porquería. Oye, ¿tú le vas a pedir, tú vas a enviarle una carta tú personalmente a Marcelo Ebrard para proponerle que, que proponga no, a Clara? No, no, no, no, eso, eso, eso lo va a hacer el la gente a lo mejor eh, este, juanito y ellos. Se, hace, se hace una promoción sí para que la carta de, de solicitándole a, a marcelo de que proponga a la asamblea clara como sustituta pues no sea este de, de un ciudadano sino que sean de miles de ciudadanos que le estén pidiendo que este ante la eh, licencia de, de rafael Acosta que Eh, quien sustituya se aclara a Brugada, pero eso, eso eso eso va a ser una carta de miles de ciudadanos de Ixtapalapa. Este, yo no, porque yo vivo en... Bueno, voté ayer en Coyoacán, porque todavía ahí viven mis hijos, pero este, eh, no vivo en Ixtapalapa, sería para mí un honor... Vivir en Iztapalapa, ya estoy pensando este, Irme a vivir a Iztapalapa Andrés Manuel, te agradezco muchísimo Que hayas tomado claro. la llamada de hoy por hoy como te, mando, te mando un abrazo Fuertísimo, Carlos un, un saludo, es Andrés Manuel López Obrador Que, pues más allá Esa jugada de Iztapalapa, evidentemente aquí se ha hablado Que sí, del 33% ahora Pero esa jugada de Iztapalapa Hay que decirlo Solo en instapapo pueden pasar esas cosas pero así sucedió vamos a un corte son las 11 de la mañana con 31 minutos do radio